Sí, estamos en el número 15 de calle Canellos. Aquí hay como... Eh, Vidal de Canellos, me dicen. Eh, aquí hay pues bastante gente. Estamos parapetados entre dos tiras de policías a un lado y a otro de la calle. Se han puesto, no dejan entrar a nadie más. Y, y claro, no queremos salir, queremos aguantar. Han desalojado esta mañana, bueno, han empezado a tirar eh, casas, no sé si lo habréis comentado ya, las 8 y media de la mañana, en la calle San Pedro. ...han arrastrado de mala manera gente, lo que pasa es que eran muy pocos, no ha dado tiempo... ...porque eso serían las 8 de la mañana o incluso antes... claro ...y bueno, poco a poco ha ido llegando gente, gente, gente... ...ahora están aquí todos los medios de comunicación... ...y bueno, entre toda la cosa aquí en la calle Canellas... ...ahora han venido los socialistas a desmentir una cosa que había dicho Grau... ...está la cosa entre políticos, están desmintiendo... ...menos mal que trabajen un poco los socialistas y dicen que apoyan al caballón... ...tampoco está mal que vengan y que trabajen un poco de vez en cuando... ...que es su obligación por otra parte... Porque aquí ha venido Alfonso Graus, ya sabe todo el mundo, es... Eh, ¿Fons Graus que que es del Partido Popular? Narcotraficante. Na, ah, por aquí me dicen el, el, el, el narcotraficante mayor del del Partido Popular. Ha venido aquí, se ha puesto, le ha dicho acá, que, esto, está que está acá, había está violencia, está cuando la violencia la han ejercido ellos. Aquí estaba todo el mundo tranquilo, no puede el hombre, más que le han dicho dos personas los sinvergüenza, que es a la cara y ya está eso no es violencia, la violencia es la suya, la de los policías... ...están aguantar esto, pues os digo, eh hay una tira a cada lado de la calle... ...de unos 20 o 30 policías, cada tira en un lado, otros 20 o 30 de la local... ...y la Nacional, pues se ve que esta mañana, ya sabéis que está pasa estas cosas... ...entre la Nacional y la local, como son competencias, se supone que la Nacional... ...tendría que estar con el Estado y no permitir esto... ...pero sí que realmente han sido los que han desalojado esta mañana pero se ve que los abogados de Saldem el Cabañal eh, han llamado a los abogados y han puesto una cautelar, han llamado a delegación de gobierno, no sé lo que es una cautelarísima, no tengo ni idea, pero se ve que la Nacional se ha acojonado porque ya sabemos que son, pues por qué no decirlo, son unos esbirros, todos tienen jefe, no entonces se han acojonado un poquito diciendo «Oye, aquí a ver si la vamos a fastidiar». Y, ...y estamos haciendo lo que no debemos, porque al fin y al cabo son competencias... ...la policía local está con Rita y la Nacional pues está con el Partido Socialista... ...se supone que luego no es cierto... ...pero total, aquí solo se ha quedado la local, la Nacional está como detrás... ...que sigue estando, ¿no? pero ya un poco más retirada y aquí está la local... ...a ver si podemos aguantar compañeros, porque ya no dejan pasar a nadie... ...vosotros mismos lo habéis intentado, no habéis podido pasar... Así que aquí estamos, nos tenemos que quedar, hemos, hemos hecho ahora un acuerdo entre todos de aguantar todo lo que podamos. No podemos salir, no podemos salir a almorzar, no podemos salir a knear. Pero claro, si salimos, pues ya no podemos entrar, entonces cada vez seríamos menos. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Están hablando de